Revolucimos entonces a Maurito. Antes aclaro, no, me equivoqué, era otra persona, Rodríguez. Daniel Rodríguez eh, es de Foesitra, Andrés Rodríguez es de UPCN. Echa la aclaración, el derrapecito de la mañana, el necesario, el que me da vida, básicamente, eh, lo recibo Maurito Monteiro. Mauro. Bueno, Cintia, muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar a Javier Forlenza, que es el director de del INACOM, que está hablando en este momento en vivo gobierno de la provincia de la Pampa, el gobernador, al vicegobernador con quien estuvimos recién, al sindicato de Fuecitra por haber impulsado este encuentro de las telecomunicaciones en en la Pampa. Este encuentro es muy valioso, por eso estamos acá, porque entendemos que tiene que haber conectividad a lo largo y ancho de todo el país, tenemos el desafío de que así sea, y así lo venimos haciendo a partir de que asumimos la gestión que preside Claudio Ambrosini, y entendemos que esa conectividad tiene que tener un impacto en el empleo, porque es conectividad más trabajo lo que venimos a proponer, y los que nos ha pedido nuestro candidato a presidente Sergio Massa, que fortalezcamos la matriz industrial del ecosistema digital, pero entendiendo sobre todo que eso tiene que ser con inclusión laboral de Uy, qué bajito se escucha la parte de las preguntas. Bueno, ahí está Mauro preguntándole a Todas las, las licencias de, salen por, ustedes saben que Enacon es un organismo colegiado, sale votado por directorio todo lo que que se distribuye a lo largo y ancho de todo el país. Seguramente si presentó el pedido de licencia va a tener su respectivo tratamiento porque cuando nosotros damos una licencia lo que estamos haciendo es multiplicar las voces y las posibilidades también en materia de conectividad. digamos Queremos que las pymes y cooperativas siguen creciendo porque detrás de esas cooperativas y pymes que sigan creciendo sigue creciendo el empleo, sigue creciendo el la industria y sigue, seguimos pudiendo mirar una pampa desarrollada a partir de la conectividad. Así que que tengan la tranquilidad de que vamos a trabajar para que así sea. Queda pendiente por una cuestión de que, eh, digamos, los próximos días hay directorio y vamos a ver que esté cargado en el acta del directorio, pero como mejor que prometer es realizar, soy prudente con, con lo que pueda llegar a este. Bueno, a ver qué pasó. Ahí debe estar preguntando alguna otra compañera periodista. Tenemos un futuro difícil por una cuestión de que, digamos, el Estado Nacional, en concordancia con las provincias, hemos llevado adelante en estos años una política de conectividad que donde no llega la gran empresa, donde no llega el mercado, llega el Estado de la mano de las cooperativas IPIMI y de los trabajadores. Y en este sentido y en caso, que lo veo difícil porque yo tengo la confianza de que Massa va a ser presidente de la Nación, pero no, yo creo que va a haber escenario de balotage, pero digo, tengo la confianza de que el peronismo va a gobernar la Argentina. Y en este sentido lo que digo es que ese peronismo que va a gobernar la Argentina va a seguir fortaleciendo la inversión pública en materia de conectividad, porque sabemos que cuando hay conectividad hay más derechos. bueno Qué difícil que estás sin escuchar esto, como es radio, es más complejo todavía. El silencio nos da ansiedad. No. Le, le suma una ansiedad más a sí, todas mis ha ansiedades. Ha la obligación de defender a los usuarios y a los ciudadanos, por lo cual entendemos que lo que regula el Estado Nacional a partir del organismo competente que es el NACON, es lo que las empresas tienen que cumplir cualquier empresa que se vaya por fuera de la normativa nosotros tenemos digamos la como autoridad competente, digamos la posibilidad de multar porque entendemos que digamos los aumentos tienen que ir digamos en consonancia también con lo que le está pasando a la comunidad y sobre todo porque como hemos visto en el último en las últimas semanas el ministro Massa viene haciendo un esfuerzo para recomponer el salario, para recomponer digamos a partir de distintas medidas el bolsillo de los argentinos. Y las telecomunicaciones no son ajenas a eso que nos ha pedido el ministro. Bueno, Cintia, eh, no se escuchan las preguntas porque estamos un poco México. lejos de, de, de los periodistas porque hay una mesa muy grande, pero pudimos escuchar por lo menos al, al director nacional de LENACOMP refiriéndose a temas que nos parecían importantes, como por ejemplo la posibilidad de que la cooperativa pueda brindar el servicio de 4G, se comprometió a ver ese tema, que quedó pendiente, porque así se lo preguntamos de Radio Garnet, pero también le repreguntaron desde la cooperativa, desde el canal de la cooperativa, es un tema ah. pendiente que la CPE pueda brindar el servicio de 4G, y también le consultamos sobre la, este, la posibilidad de que... Millet... Y telefonía celular también, 4G. Telefonía celular, sí, ¿Telefonía celular? Sí, sí, perdón, dije sí, 4G sí. como si fuera el internet, telefonía sí, celular, sí. Eh, que todavía eso queda pendiente, y lo, lo reconoció el propio Porlenza, eh, y después habló de un panorama difícil en el caso de que gane tanto Millet como este Bullrich, pero... Eh, considera que eh, va a ganar las elecciones eh, Sergio Massa, aunque dijo que va podría que va a haber eh, lo aseguro sí un escenario de balloje eh, lo importante va a ser a la tarde en el segundo encuentro uh -huh. de las telecomunicaciones donde se van a eh, va a haber representantes de empresas de pymes y de cooperativas y va a estar for junto con en este caso eh, Marcelo pentado de la secretaría del trabajo y Antonio crucere que es el ministro De conectividad. ¿Y ahora quién hay en la mesa, Maurito? Ahora estás César Montes de Oca, Ajá. está Forlenza y está, creo que, ahora salí del lugar, pero hay una persona que desconozco, nunca la había Bien. sentado en ese lugar, <risa> pero me parece que es eh, del Zoesit, creo que es Rodríguez. Daniel Rodríguez. Es, Daniel bigotito, Rodríguez. ¿tiene bigotito? Eh, exactamente. Daniel sí, Rodríguez. Sí, sí. Eh, se parece a un actor mexicano. Sí, ¿No? Petitcito, sí. morochito y bien, bigote. Eh, da, da el sí, sí, bien ahí, Dalf y Sigdurrol, sí. Bueno, bueno muy bien. Eh, también está ahí en la, en la mesa, después van a ver la, la fotografía. Pero bueno, hizo una pequeña introducción César Montes de Oca y habló por lente, esto fue lo más importante. Bueno, bueno, buenísimo. Entonces este esta tarde a las 5 de la tarde Vax, va a ocurrir este encuentro. Insisto, a mí me gustaría poder ir de escucha. Eh, no voy a poder porque tengo que trabajar, pero es interesantísimo lo que se va a tratar esta tarde. Sí, sí, por supuesto. Hay una hay una expectativa importante, sobre todo pensando en el futuro de las de las pymes, de las cooperativas y de las empresas que brindan el servicio de telecomunicaciones en la Pampa. Gracias, Maurito. Hasta luego. Hasta luego.